Y de las cositas Porque esto es como la picardía de la radio ¿no? la, la magia, ese momento previo Ese instante en que uno dice Uy, me escucharán mi, millones de personas O solo unos miles O solo unos cientos Y justamente la ironía del mundo Hizo que hoy, el día que vamos a hablar de tecnología El Ajá. día que viene nuestro experto en tecnología Ajá. No falla la computadora Pero... Ah, en realidad o la playlist o lo que sea pero, o el ¿cómo, Siempre hay algo ¿cómo que falla puede fallar eso? Y falla, bien. ¿Pero ¿Vos lo, vos lo Vamos a extender la información hoy. Me mataste. Sí. De... Eh, a ver, matame, lo que... matame bien. O sea, <risa> o sea, matame, dale. Kill me, kill me now. Oh, la semana pasada mencionamos al, al pasar el tema de GodTube, ¿sí? Sí. El YouTube para videos religiosos. Y también hablamos de, de esa especie de, de cosas para ver el libro que nos trajo Maxi en claro. ese momento. Llamado Scripps. <risa> bueno. Que está, creció alrededor de 200 libros en esta, de acá, al jueves <risa> jue pasado, fue crecimiento impresionante. Gracias a, a la gente que nos escuchó y empezó a colgar libros. Claro. Típico. Seguramente. Lo sacá en los medios y de repente está en el tapete, y todo sí. el mundo habla de. Bueno, sí. me estuve metiendo esta semana a GoTube a ver videos, y bueno, Quería ver a ver qué es lo que había. Está bien, hay que ¿Qué? ver las cosas, hay que, que ver. verlas. Claro, ver, para criticar, como para, hay que criticar con fundamentos, claro, para sí investigar hay que... un poquito más, uh, nos bien. metimos. Y hay meritorio, lo hable. Videos de rock cristiano, Ajá. muy graciosos algunos, otros buenos, geniales. Hay videos de entrenamiento, sí. Hay un video de entrenamiento hecho por cristiano. payasos buen cristiano. Sí, payasos enseñándote a ser buen cristiano. ¿Payas? Pero payasos de verdad, posta a posta, tipo bonzo. Bonzo, Bonzo, Bonzo el payaso Sí, Bonzo, Bonzo el payaso Misas enteras Está entrar? bien, por si faltaste el domingo decir, me, Por lo menos me como una misa Claro, y si no, pastores Dando sus... ¡Oh! No sé ne... ay me olvidé buscar el pastor Jiménez. Evangel ¿Evangelista o cristiano? Es de todo. de todo. Todo lo que tenga un Dios de Dios puede entrar. Son todos cristianos, porque los evangelistas son cristianos, claro, los católicos son cristianos, los claro, pro claro. todos protestantes son cristianos. Son no, todos los protestantes cristianos. son gente jodida. Ahora. Protestan mucho. Sí. En GoTube no puede haber nada de insultos Ajá. y nada de sexo. Está bien. En YouTube tampoco. En YouTube tampoco. Ahora, si pones, o sea, vos si pones eh, <risa> eh, caca en inglés, eh, te lo voltean. Pero si sí. pones caca en castellano, no pasa ah, nada. Como y cualquier otro idioma. Y porque lo, en, los idiomas ininteligibles, como el español, no cuentan. <risa> ah. No son malas palabras. Si idioma. nosotros decimos fuck, sí. fuck. Fuck, fuck, fuck está todo bien porque, Sí, es cierto, no... el Confer no te hace nada sí. Fuck. En cambio si decís Fuck. Coger, coger, coger Mañana tenemos nos llega la multa Ay, del Confer me, me, me, me, me volaste los pelos Joder, el... joder, joder Estaría bueno que pase algo así Porque, bueno, para al menos para el Confer existimos Claro Eso, huevo viejo. Tenemos una multa del Confer Para mañana eh, es que, Aguanta sí. un frío Ojo, bárbaro De hoy, de Jockey es Que mañana llegue una multa del Confer Que va a pagar la radio y Nacho, No nosotros Nacho. Nacho Nacho por Nacho No tiene que llegar a Montevideo Es re mal hablado <risa> Entonces y Nos hace mal hablar a, era... a todos ¿Viste? Porque le claro, contagiamos Claro Te contagia Ahí ¿eh? y sí Pintapete Y no Ahora eso no O sea Todavía no debe ser mal para Puedo en no. Pintapete todo junto Claro <risa> Es como porcapín Sí www.gotube.com ¿sí? El El De YouTube Es Broadcast Yourself ¿Sí? Pues que, que significa que vos mismo. claro transmitite a vos broadcast yourself es eh, como un insulto el de YouTube el de GoTube perdón es broadcast him ah, transmítelo. transmítelo a Dios transmítelo a, él. a él a él a él el señor a él el señor a, el señor. a él otra. y la otra diferencia que encontré que es, es increíble el, la barra de de cargar el video o uh, viene una cuando te carga abajo sí de qué color es en YouTube qué es? No, es roja, es roja, es roja la barra. Pero como el rojo es el color del demonio, es el color del infierno, el color de los pecados. No se está llenando. Está en azul. En GodTube está en azul. No, pero es la sangre de Cristo. Podría ser que se está llenando la sangre de Cristo. Está, lleno se poder la sangre de Cristo. Está lleno de El cristianismo tiene esas cosas copadas, esas cosas mundanas, como hablar de carne de Cristo. Esto, la calculo, sangre de Cristo claro, bueno. el, el calculo de que si de un momento a otro en este momento alguien está encendiendo la radio y dice, ah, es estos es cristianos, es evangélicos siempre, bla, bla, y cambio, porque se piensa que somos que este, que esto es un programa, sí, es un programa no, cristiano, no, no no, puto, ahí tenés pará, no es evangélico, eh. sino esto no entra y no, no entra. reconocidos no. por el confer exacto, www.gotcube.com En Inglaterra. A ver. el band de, de donde pues ya estamos la banda pasando a otro la, tema. Ahí ¿sí? salió Oasis Que esto tiene que ver con, con lo de, que vamos a escuchar. Pero no es triple W porque está pasando otro tema, ¿no? Claro, exacto. O sea, el el, termina, dice, el, el como es como un punto el y el aparte Porque se terminó. Exacto. El tema se termina sí. acá. Hay un rapero y un DJ que se juntaron. Sí, son bien under. Se llaman Dance Le Sac y Scrubius Pip. Ni en pedo se van a acordar el nombre, no importa. No. Lo importante es que se juntaron e hicieron un tema en donde castigan a prácticamente todas las bandas de Inglaterra de toda la historia pero castigan así castigan nada es un tema de Como carne se la come me se la da no en realidad lo que así. dicen es esta es, es el, el, el latillo es Los Ay clash, caramba. Los Clash son nada más que una banda. Está Tal bien. es nada más que una banda. Está bien. Sí. Y, como y, ¿y Volviendo, volviendo a la tierra a todos esta gente ah, que se creen que son los son dioses, dioses del el rock Ay, como los Arctic ¿tú? Monkeys, por ejemplo. ¿Quién? Dance le sacó a Ned. Y vamos a Monsters. You should always kill. Vamos a escuchar. ¿Qué, qué, qué de la querida internet llega el espacio del licenciado en Parfusio Web si no casa un soto lo que dice visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros me pareció escuchar vamos a hablar de fútbol que dijiste recién sí mira en un principio dije o sea me deprimo mucho sí. que llego acá y me dice, che te ves mal o sea, ¿Quién te dijo eso? Ay, Billy, Billy. Dice, Ahora, más, de lo más profundo que venís, de la maldad. Y entonces no, digo, bien, desde su corazón negro, la, la cara de cómo eso. puse cara de cómo querés que me vaya. Y me dice, <risas> parece que ha una mala semana. Y yo le dije, sí, de acá los últimos 15 años viene siendo parecido. Sé que no tengo muchas ganas de hacer al, pre, contarles algo lindo, porque la verdad que no. Lo del gol de Golden Miss estuvo bueno. De Messi, sí. bueno Lo vi hoy en el YouTube porque todo el mundo estaba hablando. De, claro. para, este es un, un, un nerdo que se entera de su por YouTube. Pero escuchame una cosa. Vos prende en el WinAmp las radios que tengo así por defecto y dices, oh, qué bueno que estuvo el gol de Messi, Maradona, Bote. Estaban haciendo eh, encuestas, viste. Sí. Que no eran online, lo hacía por radio. ¿Qué tal estuvo el gol de Messi? De mejor el de Messi de Maradona? y Para mí, yo creo que, o sea. Todo mentira, en realidad se trató de Maradona haciendo el gol y arriba le pegaron la carita de Messi, es un fotomontaje. Eso. Me siento estafado. Me siento estafado, evidentemente han estafado un montón de gente con esto. Porque vamos a decirlo, ¿Vos la crees la, que la tecnología llegó la a ese nivel. Sí. ¿Viste que cada tanto sale el disco de Bob Marley? Estaba sí. una señora limpiando un armario y encontró oh, el disco. Un disco. Es y es el decimoquinto decimo disco que encuentran así en un armario y lo pasan Y venden y ganan mucho dinero con eso En mi casa hay discos que yo todavía no compuse Pensá lo siguiente piensa de A esta ver. frase, vos hablás Bla, bla, sí. bla, bla, bla, bla. Y cargando te dice bla bla bla bla bla bla eso así para para blog y bla bla bla bla no oh. es un ej un ejemplo la. vos decir <risa> otro bla otro bla y otro bla sí ya ya ya qué nombre es feo estamos uh, uh, <risa> haciendo propaganda de la empresa todo, agarramos <risa> bla, agarramos uno de esos sí. bla por el, agarramos un segundo bla y lo pegamos junto con el cuarto y la frase tendrá otro contenido sí sí o sea, podemos hacer un discurso nuevo. Claro. ¿Qué tal si a si eso alargás palabras y lo vas afinando de alguna manera ¿sí? con pitch sí. y lográs que una persona que está muerta cante una nueva canción? ¿Qué quiere hacer eso vos? No, no quiero hacer eso. Eso es lo que se está haciendo. Eso Cuando vos compras un disco de Queen. ¿Ah? yo no compré seguramente marketing. habrás no, comprado que... un disco de Queen en más de una oportunidad comprándolo como que ay, el nuevo de Freddie Mercury lo que grabó antes de morir estaba en su lecho de muerte no. y grabó este disco Faya no, él. no era <risa> es mentira se, se comió un director de programa de concurso no, porque luego eso sí error, no lo era yo estaba muerto hola, yo compré el último el el de... que estuvo tratando de grabar <risa> mientras podía eso ¿Eh? O sea, mí, eh, eso es mentira, ep Eso que le ponen y desde el cielo. Es epre, epre, premortem. Postmortem. Es ep premortem, pero estaba ahí Cantaba bajito. Made in heaven. Bueno, todo eso es mentira. Lo de Messi fue mentira y está, vivimos en un mundo de mentiras. Pero yo lo vi uno al lado del otro y no eran iguales. Me dividieron la pantalla. Y no eran ni... están cosando lo bien que lo hicieron. Bueno, 0.5 eh, segundos más que el otro. Ah, bueno, pero vos podés... Estirar Me vos picharon, picharon el... Le un una patita atrás de la otra y queda como que... En fin. Messi es más flaquito que Mario. Pues, pero bien... No vos, sé. Voy a decir que 15 años fueron malos. Estamos hablando. <risa> no, estamos ah. hablando de otra cosa. Después hablamos oh. de los 15 años. Che, el, el fin de semana jugó a Boca River. No, ah, no o sea, está No, está esquivando no, sí. ah, la música. Como no hubo, como no hubo lunes. Como no hubo lunes el. Sí. ¿Cuándo jugó? ¿No jugó el domingo? Sí. Los domingos no es que los domingos y partidos. Sí, los domingos y partidos. Como el pobre, ve todo por internet. Internet no es, hay no no ni. Ah, salió para Pará, ve esta, esta, voy a tener una noticia de tecnología. Ya que Max está en cualquiera. Después la música que escucha Falcone ponemos. <risa> lo, lo rotamos en ¿no? había propaganda que, que salió el direct plus si sí. que es un direct TV que te permite que con es una especie de tivo mm. te dan que te permite rebobinar en vivo ponerle sí. pausa a lo que estás viendo volver atrás o ponerle pausa y después seguir viendo el, el directo que estabas viendo desde donde lo dejaste y grabar 100 horas de, de programación ¿Por qué? porque porque y, tiene disco rígido claro y Así grabar es. y grabar dos programas al mismo tiempo sí, oh, eso es bueno desde, desde el año pasado <risa> Vos, es muy gracioso Siempre contar. lo quise hacer con un VHS y nunca pude. Esta ¿sí? noticia la contó Lucho Avilés el año pasado. <risa> y dice, esto es una barbaridad, porque si vos por ahí y ponés pause, vas a parar la transmisión. Entonces la gente va a, quedar, va a quedar impresionada porque no va a continuar la transmisión y un montón de gente no va a entender nada. <risa> en serio, dijo esto. Sí, no. En serio dijo esto. Está en YouTube. Le habría que buscarlo, de, de, de, si de, no está de, en YouTube no existe. Debe ser un chiste más. No, no, no, lo hizo. O sea, lo pasó, lo pasó después Pergolini, y lo pasaron todo eso. Entonces que se ríen de la, de la gente. <risa> ¿Te, te, <risa> lo noto de Messi <risa> y se puede reír de la gente, como si vos no te ríes de la gente, entonces que se ríen de la gente. <risa> A mí, viste, medio que no me va. Pero, bueno, eh, jugó Orbo que River sí, el fin de semana. Y un amigo me dice, ah, oh, no sabes el partido que me vi. Se jugó así en vivo. qué, no qué sabe, amigo tenés No que... sabes el partidazo que me vi. Y le digo, che, pero ¿qué tenés ahí? Como uno de esos cables que pagas una fortuna para ver esos partidos, Codificado. esos codificados, esas cosas así que hacen en la televisión, esas tecnologías que nunca vamos a entender. <risas> dice, no. Y me pasa una URL. Ah. www.rojadirecta.com. Yo le digo, eh, che, esto es de fútbol. ¿Qué bla, ¿Se bla, puede bla, ver el fútbol? Bla, sí, un, un, hay un árbitro que habla ahí, que, qué sé yo. Digo, Pero loco, a ver, y tiene una, una página que se llama programa, descarga de programas. Sí. Digo, eh, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué podemos descargar? Una, un video, un programa para hacer... Un videito donde vos metes el gol de Maradona Y le pones tu cara, por ejemplo sí. Al estilo, que ese lo debe tener Messi Ese debe de ser que sea de paso. Messi Que eso tenerle bronca al pendejo exitoso Sí Yo bueno. tengo bronca al pendejo exitoso Al viejo exitoso Al exitoso en general De pura envidia que me da Está muy Bueno, entonces... entonces directa, Me bajo, me veo a ver qué, qué onda En los problemas, todo así para ver Codificados de, de food Bueno, me bajo de uno a ver qué onda, a ver si Veo, veo, Lanús, Quilmes, aunque sea. Mentira, bajaste el de porno entrada. No había de porno. Ah. ¿Qué clase de codificador? Y bueno, porque era de fútbol, una página de fútbol esto. Pues está bien. Fútbol, si no sé, es porno, llamar se llevan de la vez. mano. a llamar, llamar la picha roja. Llevo... No tarjeta ¿Qué roja. ¿Qué cosa? La picha roja. la picha roja. O la coto roja. Qué buena idea la picharroja.com. ¿Sí? Todas, todas, <polatedra>. todas las cosas. Ya porque, sí, claro, porque los sí, Entonces bueno me bajo uno me bajo uno que tenías así la directo la página después el programa de descargarte lista de canales me bajo uno, en lista de canales veo que no solamente hay fútbol entonces me lo bajo me bajo ah, sí. o, Ajá. subcast uno de esos programitas, digo, bueno, es un programita para ver televisión, ¿no? Otra más. Grata sorpresa me encuentro... Porno. No puse que no había porno. Pero ¿qué Emma, es? ¿Vos estaba que estaba mal. No puedo contar nada de porno esta semana, me pasó. No, no pasó nada. No tengo ninguna de... historia. Con... <risa> Tuve tanta desgracia esta semana que ni porno tuvo en mi vida. <risa> <risa> bueno, entonces sí. me bajo y encuentro... Algo que me llamó muchísimo la atención Hay montones de canales, así Documentales, un programita Te bajáis básicamente una especie de base de datos De canales online que Ajá. hay Y que está orientado a un público japonés Porque todo tiene subtítulo en japonés Ajá. Bueno, también así entendés japonés Seguramente en, en, entre nuestros docentes ¿Japonés o más, chino? Hay más de un japonés Yo creo que debe ser japonés Bien. Porque los chinos, no sé Son Me parece y no tienen espacio para mirar televisión. Están todo el día trabajando, <risa> no tienen televisión. porque se reproducen rápido. Sí, no pero trabajan mucho. Son como los conejos. ¿No para que... mí que el ciclo es más corto. Tienen embarazo de tres meses y tú... Sí, ta, ta, ta. ¿No viste que están produciendo así como es el gran mercado chino? Que están, producen y producen y producen y producen. Bueno, o sea que deben hacer algo más de, de tener hijos. Ah. ¿sí? Eh, bueno <risa> estaba me fui, no me perdí. ah bueno pues, me me, a me, encuentro con... sí. me encuentro por ejemplo el canal de movies ya nos o acercan que... los mates los primeros mates de y la mañana seguimos acá hablando con Maxi y Falcón y ya volvemos no se dónde vayan. está el mate ¿Dónde está el mate? Ojalá. ¿Dónde está el mate? Sí, pues, ahí está Acá ahí está, está, está todo sucio sí, pues, Ese se lo tomó lo resta re mañana y está de ahí y quedó, y bueno. y quedó. Uy, mate de que te lo metés dónde? <risa> ah bueno Eh, me encuentro en las películas de sí. movies Y encuentro, por ejemplo, películas como 300 ah. Epa. o Ghost Rider. Epa. Sí. Deja, no, mentira. Es que nada mentira, más Me claro. meto, hago clic y las ves. ¿Las películas, ¿Las, ¿Las, las ves. Ahí. para ¿en sí. qué tamaño? Y bueno, Es, es free, como en YouTube. es lo que ve? Es... ¿Qué que mujer resentida? ¿Y de qué tamaño la tenés? <risa> te voy a coger toda... ¿De qué tamaño la tenés? Ese es el resentimiento del arma. Bueno, evidentemente hay alguien que la pasa peor que yo. Sí. Bien. no no estoy bien gracias bueno vos te toca, mirá las locas que te tocan <risa> un <trote>. bueno <risa> bueno para pero entonces ¿qué? pero de ¿Cómo verdad se ve, ¿Se ve? Es, más o menos que... el streaming digamos vamos compararlo con el estándar que es youtube se ve mejor o peor poquito peor se ve más chico o más grande yo te diría se ve mejor es muy importante la cuestión del tamaño acá sí como en el caso de Billy <risa> claro caso de mira de para de abajo Billy <risa> sí. Por ejemplo, si vos lo ves chiquito, vas a tener una muy buena calidad. Sí. Pero, quiero decir... Si vos te das cuenta que es chiquito, vas a ver, sacarle el... No, no, vamos, no, este tipo de humor en esta radio, sí. somos gente cool. Yeah. Suponete... Me sorprendió notablemente sí, no, En las páginas estas de que vos transmites en televisión Que también es una base de datos Vos haces clic, que lo dijimos el año pasado Di un par de direcciones que están incluso en Hago ah, Alguna de esas páginas donde vos haces clic y te abre, te abre el, los programitas estos de Microsoft el Windows Media Player Por ejemplo Eso también está basado en Windows Media P Player Y de hecho lo ejecuta por dentro del programa Pero, evidentemente, usa otro tipo de tecnología porque si vos te, le haces clic derecho, te vas a encontrar con que la IP de donde se transmite sí. es un 127.0.0.1. entre los conocidos... ¿Qué dicen? Sí. ¿eh? <risa> <me>, entre <risa> los ya, conocidos. Se está dando las web con número. Entró el código binario y lo perdimos. Sí. Escriban 127.0.0.1. Ve lo que se van a encontrar. Una diversión. Es la dirección local eso. Sí. sí, es tu IP local, es tu máquina. Es tu máquina la que es tu máquina, está, está viendo las películas desde de tu, tu máquina. máquina. Sí, y con una dirección de puerto. Evidentemente, esta tecnología baja de alguna manera hacia el disco rígido y desde ahí se transmite, evitando algún eh, proceso de streaming. Porque eso también ocurre, muchos de estos no, programas. No, más que vos bajo, streaming, no más streaming. Y vos, pues. Cantan las multitudes. Y al final, una vez que viste todo, ¿te queda guardado, alojado? En... No. No. Desgraciadamente Pero, no, a ese punto no vi, llega pará, viste Ghost Rider, con subtítulo sin subtítulo, sin subtítulo, sin subtítulo en japonés claro. Pero es una película claramente Que ni vale la pena ni vale la pena no, escucharla no. Ponés la radio, mirás la película Y te vas a divertir Es más, hasta a lo mejor vas a encontrar Como eso que le encontraron en la música De Pink Floyd, el mago de Oz <risa> Te podés divertir de esa manera El cuarto rugido del león Hay que apretarle play no me acuerdo del rugido sí, algo así, así. En, el... en el mago de Oz. Claro. Sí. Yo tenía entendido que cuando empieza a bailar la chica hacia el principio. No era un que, ah, que uh... aparece a Sandem. Y a ver qué busquen. hay que para que buscar. Entonces qué copado. Te viste vos, Raider? No te viste vi nada. Sí sí, Vi, vos, es, vos... vi 300 de este. Nueve... O sea, Otra película que vale la pena ver. Por... En su aspecto visual, este. Sí. Igual ¿y la viste chiquita fea en Internet con subtítulos japoneses. No, la vi primero en el cine. También. Ah, toma eh. <risa> eh. No sé. Y después la vi por internet. La repetición. La repetición. Que valía la pena. ¿Te ¿Qué ocurre? Siento, Vos tenés un botoncito, al estar basado en lo que es el Windows Media Player tenés un botoncito que es full screen. Ajá. ¿sí? Y lo vas a ver grande, tipo televisor. No con una calidad que digamos, faa, calidad. Pero la velocidad pero... es constante, no, sí, no se traba es eso. prácticamente ni se traba. Ah. Y esa es la novedad, y eso es lo que estoy tratando de decir, mientras vos me interrumpías, de que prácticamente ves muchísimo eh, mejor en el sentido de que tenés streaming continuo. Claro. Sí, no, no se corta de esa manera como, como si estuviera fuera este programa. Eh, nada, valió la pena Encontré sí. ponerles documentales Y noticieros y cosas así Pero valió la pena por ver esto Bueno, Estos ¿cuál es la movies. página entonces? ¿Cómo llegas ahí? Pones aquí. Subcast sí. en el Google Que ahí te Swap? va a aparecer, porque la verdad es que no me acuerdo Swap, Swap Como de ¿De, de jabón? Sí, lo que es la Swap Swap TV O los soap Swap o s sea, so so so -op. claro. sí. ¿Sí? Cast Cast. cast en de google tradición. y te salta y lo primero que agarras le das y ahí ya te ves todas las películas con subtítulos en japonés si hubiera tenido una semana en chino, mejor si sí. hubiera tenido una semana mejor lo hubiera escrito en pero esperemos bueno, que la semana una, que viene esté escribiendo una semana duda, dura ¿no importa. de acá a estos últimos 15 años <risa> no es una Listo. semana eso <risa> no Qué no trato de pasar que sea una semana vamos a escuchar algo de music y después seguimos Me gustaría mucho que Cuba sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, así preservamos de la extinción al comunismo. yolki Parki! lindas ideas para un mañana mejor. Los jueves tenemos bandas de Suecia, y esta es una de mis preferidas de los últimos años. Maicito, ¿sí? La banda se llama Love is All, el amor es todo. Love is all you need. Love is all. Como la de Beatles say. ¿Sí? Love Ajá. is all you need lo todo no, y así na, te aparecen na, todos na, los, los na, pa, pa, pa, pa. Tenía una banda anterior que se llamaba Girlfriendo, sí, que es como hacer masculino la palabra girlfriend, que es novia, es como novio pero mal escrito, Ajá. o si escribo y novio con B larga. No, no es larga. No, no, no. Bueno, lo que hicieron ellos Porque en Europa está más acostumbrado a editar singles, ¿sí? ¿Sí? Simples. La gente los compra. Claro, en Estados diré, Unidos no. Eh, que no, eh, en el paquetito. Temita. Claro. Entonces ¿También? ellos editaron en Suecia nueve singles. Que es ¿Sí? lo mismo que editar un disco, es? un pedacito. Claro, es como Mucho lo mismo que compa. editar un disco y a pedacito. ¿Qué pasó? A la hora de llegar a Estados Unidos dijeron y nada, no, no meter nueve discos una para voluntad. poner nueve temas, claro, es una, una boludez, una boludez. Entonces, metieron los nueve temas en un disco, claro, bueno, pero no importa, los remixes no le gusta a nadie. No, a los americanos. Entonces metieron los nueve temas en CD. un disco, en, en un CD, un claro, y el CD de, lo llamaron Nine Times the Same Song. Nueve veces la misma canción. La canción. Que no es la misma canción en realidad. No es hay como aquello de que el hombre no se mete dos veces en el mismo río claro ¿Eh? ¿Eh? Es, lo mismo. ¿Eh? <risa> es lo mismo o sea el hombre el mismo hombre no se mete dos veces en el mismo río porque el río cambia y el hombre cambia también qué grande y se va a salir eso me voló la chapa lo que acaba de decir pero los el tipo que me se es, va a ser un tipo así ser... está mal <risa> está mal, no, está mal que, te, que ya descubrió la verdad definitivamente o sea, está mal ya ta, está, sí, tan, sí. Tan, tan... empieza a hablar en código binario claro. que te, te viene con filosofía el 7 no es parte del código binario <risa> <Sí>. <risa> <risa> se ofendió y el 2 tampoco bueno pero arrancó con 0101111. parece vender <risa> <risa> el disco, entonces, Nine Times the Same Song", no eh, Lo editaron en el 2005 nada, claro. Y estamos esperando porque parece que van a editar un disco De nuevo ahora en el 2007 Mientras tanto vamos a escuchar uno de esos singles Ajá. Que está metido en el disco Que editaron en Estados Unidos Con es... escuchar solo la canción esa vamos a escuchar todo el disco Lovisol y haciendo de que... Felt Tip Que escucha Yo no la escucho, y está sonando. La gente de la universidad Podría ser menos rata Y pagarse una banda ancha Que sea realmente ancha ¿sí? No es banda, está muy adelgazada A la le pasó la compu esta, de, de Épocas inmemoriales Hola, oh, sí. Pues. Qué tal, qué tal. No me escucha. jest w tym momencie, który de. w tym momencie, to jest w tym momencie, który jest no, no, no, es que No, Ah, bueno, no necesito escuchar Ah, ve Maxi se puso meloso. Ah, bueno, no se corre con dos, tenía ilusión Sabes bueno, a qué viene, Toma ah, Yo, una, una, una interesante experiencia No, a ir al cine y ver esta película ¿Qué película? ¿Qué es, Letra M No, decí el nombre original Eso de ponerle los nombres de mierda sí, que le ponen o sea, acá Tú novia encima te, te hace ver esas películas. ¿Eh? Te dice lo que te dice de tu tamaño y de tu No te dijo nada. Ver. Pero después pinta pete ¿Ah, sí? ¿Sí? No, chucho, oh, chupasta. Ch, ch, Era el momento justo no. para decirlo, y Bueno, Vos mi... lo tirás Plata. al aire así, de cualquier manera. Musical. Y... ¿Lo colocó bien? La película de Hugh Grant y Drew Barrymore sí. que me demostró uh -huh. lo, lo que yo quería de Hyuguran. ¿Qué? Aparte de, de ser un tipo repromisco y que no le importa nada y va. ¿Por qué repromisco? Todo. Porque lo hace con prostitutas pero que se Pero ellos eso podríamos un pete pagar porque la Ahora, otra no lo hacía. Vos decís, oh, please take me a pete? Va a quedar como re bien. Parece recula re cool, a pesar de, a, pero de y haber oh. hecho. Sobre eso. ese oh. tema. Sobre a ese ver. tema yo te voy a decir algo. A ver, dale, batí. Si vos sos Hugh Grant. Yeah, baby. Y tenés la plata que tiene Hugh Grant y puede tener todas las minas que puede tener Hugh Grant. Yes. Y tu novia, por más buena que esté, no quiere que ¿Sí? se niega. Ajá. El baile y lo busca en otro pa, lado. está bien, porque es, es un hombre. Está bien que haya sido un desagradable, sí, porque la negra esa realmente yo no sé cómo. Uh, no importa. No sé cómo se le paró. Mira, convengamos que, o sea, es una salida rápida a, a, a una cuestión de que te, también te reducen bastante problemas, digo. O sea, pa, pa, y te pa, vas, Bueno, y no, no empiecen a semana de, de, a Mano, semana callate y paró y callate. Pero si gané Lily, hice... Quería se, hacer opa, un bloque. ¿qué? Quería hacer un bloque... Ilico. Emotivo, tierno, sí. y salimos hablando de... ¡Vaya Lily! Lily. Es emotion picture. Sí. Es uh, uh, funny one, but a bit dramatic. Uh -huh. O sea, es eh, linda. Pero okay, ¿Por qué viene... no está Dan Sandler ahí, por ejemplo? Porque no sabe cantar bien como... ¿Cómo que Hugh no? Grant. No, can... porque en... el... es que es el cantante de ópera otra cosa? <risa> Canta muy bien, Adam Sandler. <risa> <risa> <Hugh Grant. risa> sí. Eh, protagoniza de esta película junto a Drew Barrymore sí. Drew Barrymore no es pareja El oh. tipo es un británico, un señor Que a pesar de que como sí. pero El tipo es un señor una gorda yankee que come hamburguesa La Hamburguesa con queso frito comer. No funciona esa pareja Yo si voy a ver, Quiero verisimilitud <risa> A mí me tienen que hacer creer Que esa pareja existe No me pueden poner a Hugh Grant Con Drew Barrymore. No, funciona. Funciona sí. Drew Barrymore fue la que le hizo un pete por ejemplo. Ay, ¿Ah, sí? oh, necesito un y vaya cuida bueno, a Drew Barrymore. Está bien, está todo muy lindo. Entonces, y bueno, le dijiste, ¿ves? Mi amor, Eso es lo que quiero. Hugh, Hugh Grant hace de <risa> sí. un ídolo pop de los claro. ochenta venido a menos que se dedica a, ¿A, qué? a cantar todavía, pero con la fan de antes. O sea que ya son cuarentonas, ya son treinta y Entonces muestra la vida un poco de así, de tipo... Una especie de arjona pero claro. con pasado. Empieza así a todo una masa así con el videoclip, ocho entonces, empieza la película, bueno, muy buena película. La cuestión es que me sorprendió que, fue, oh, que canta bien. Figuran bastante. Entona, le pone, ¿no? Tiene como un caudal sí. de voz importante. ¿Cómo se llama el programita Es que te entona todo, le tiras, <risa> le pones una oveja <risa> cantando auto -tune. El, el auto, -tune. auto -tune. <risa> Bueno. Entonces, vamos, eh, porque la película se sucede un drama de que tiene que poner una letra en determinado tiempo Para una, una, una cantante pop actual Sí. Que es una especie de Britney Spears para, Ajá. ¿No te parece que el hecho de que sea británico Nos da esa sensación de que canta re bien? A mí me gusta porque, sí. O sea, convengamos que el... La mejor música surge de Gran Bretaña Y sí, bueno Bueno, o sea, que... pues, este era el tema I que, que, que supuestamente compone sí, para sí. la película sí, O sea, que tiene que crear y que para y lo que estábamos escuchando que era el así, tema eh. ese. Ah. ahora vamos a escuchar un temita que es medio una una pseudo una una morada oh, sí. hacia lo que es el, el pop suelto eh, americano Ajá. donde está esta estrella que es la que cual Hugh Grant fresco bermejo Dale. le tiene que componer una canción escuchamos una que se llama el delirio de Buda o algo así su, suelto el americano So Es briny, es briny, ¿eh? Claro, es como una Britney Spears. Vamos a escucharlo un poco porque un poco. Sí, me sí, ¿Eh? escucharlo un poquito. Oh, no. Ay. ¿Cómo me elevation a comparar esta garcha con Britney Pier o con cualquier esta, tema de Britney, esta Britney Spears. Y la otra no es no garcha? Por eso le hicieron Pero dos, pibes. Que tuvo unos hijos, ¿sí? dos pibes. dos mm. pibes le hicieron. <risa> bueno. Así que, imagínate De un pseudo sí. que le agarraba a la otra Desde su divismo y decía Ahora me gusta Buda, entonces aparecía Buda en su recital Un, un chiste, así Una, una, una cosa muy, muy particular Que nos hizo reír a todos los del cine El Cairo Jajaja, <risa> Bueno Vos también fuiste al cine El Cairo Para, para levantarlo, vamos ¿no? sí, Yo fui, me lo encontré Reinaldo Siete Cases Vos no hacemos una campaña salve a Sholky palky Me chupo huevo el no, sin el cadre. Estás corriendo riesgo, palky. Che, lo del Yolkipalki no me parece mala idea también. ¿eh? <risa> bueno, vamos a escuchar el tema principal de sí, la tema, que es el Ochentero Posta, que es el que representaba la época en el cual Hugh Grant participó como un de WAM. Esta bamba. Claro. Ahí Él vendría a ser un, un George Michael, por ejemplo. Sin comérsela. Ver, el otro. Before you go, go. Comprate sí. un Yoyo. -yo. Bueno, entonces vamos a escuchar Pop Goes My Heart by Hugh Grant. Y toda la banda que supuestamente tenía por aquel entonces Y pueden ver el video en YouTube Que está ah, muy bueno Está bueno Ah, ¿sí? Es muy gracioso Son loco ¿Usted ¿dónde está su hijo en este momento? Sholky Palky promueve el feedback con sus oyentes. Limpieza de paladar con los Ramones haciendo. We are the crusher. inola por favor Solki palki promoviendo el feedback con sus oyentes sí. www.solkipalki.com.ar en nuestra página web ahí tienen el blog donde siempre hay vídeos y cosas para ver y Yo además veo. de ahí pueden ir al archivo de archive.org sí Alto dónde al archivo Pu pueden escuchar los programas viejos, si se perdieron alguno, o si quieren volver a escuchar a ver, uh, mirá, me parece que Billy dijo sí, esto, claro, ¿eh? si ¿Sí es verdad eh, y si está no todo, la gente del Confer, ahí tiene toda la evidencia de todas las putidas que hicimos si quieren, le pueden mandar la factura a la radio que lo reo se lo van a pagar. Somos gente que soporta un archivo. Sí. Ahí están, lo pusimos de guapo que. Nos la bancamos, sí, este, uh... siendo el fin de semana ¿no? sí. y este fiestas o cosas claro así. Claro que sí. hacer este fin de semana? Está la fiesta New Wave. New Web. ¿Sí? el sábado va a tocar Daddy Rocks haciendo su debut sí. total absoluto y Fantasmagoria. Y Fantasmagoria. Que Fantasmagoria. De lo mejor bueno. que ha Todos venido sería <risa> Fantasma, de verdad. Eh, ahí en que de, de lo zona mejor zona que de vino en los últimos tiempos Rosario. Sarmiento entre San Juan y San Luis exacto, en zona 79 eh, creo que vale 5 pesos la entrada, como siempre una ganga porque puede por haber dos bandas y sí. definitivamente que lame botas que son y <risa> la próxima la próxima Yorkie <risa> Party que lame tus botas que son la próxima Yorkie Party ya tiene fecha uh. va a ser el 5 de mayo falta bastante Pero ya, ya vayan ahorrando no, ya no, porque 8 años. pesos la entrega. No, ¿por qué 8 pesos? Ya que hay tiempo que la gente ahorra No, no, no, va a salir 5 pesos como siempre Con una coca y de 3 pesos Es así, si vos, o sea, ¿te si vos vas a la entrevista, si y escuché el programa de hoy ah, O sea, de, de claro. vos vas a pagar un poquito más Exacto, No, tenés ¿sabes? que tener porque... un productor de MP3 Con el programa grabado y te lo sí, bajaste y te lo. Demostrando de que así pagas más ¿Entendiste? Sí. Sí. El 5 va a tocar Matilda Además. Y después fiesta disco. Uh, alta... A Matilda, la mejor banda del Technic. Sí, señor. A mí me gustaba cuando estaba Maxi en esa banda. No es muy tarde. Conozco. No sé de quién habla. Nos vamos a ir. Hasta la semana que viene nos despedimos con el disco de la semana, que es lo nuevo de Mouse Mouse. Se llama We Were Dead Before the Ship Even Sunk. Hoy vamos a escuchar Mister Valentine. Debut. Valentine. Me Valentine. perdí, el... <risa> <risa> fiesta de Valentine No, ya están diciendo Fiesta no es de Valentine fin de semana, sí. Es que no Bueno, ah, sí Después pronto. vamos a avisar <risa> También, Tampoco voy a dejar de ir Adiós, esto fue yo Subject now, I was knocking on your ears, don't be you, we're always out, looking towards the future, we were begging for the past, well, we know we had the good things, but those never seemed to last, oh please just last, everyone's unhappy, Everyone's ashamed, well, we all just got caught looking at somebody else's page. Well, nothing ever went quite exactly as we planned. Our ideas have no water, but we used them like that. Everyone goes crazy over such and such and such. We made ourselves a pillow, we just used it as a crutch. We were certainly uncertain, at least I'm pretty sure I am. Well, we didn't need the water, but we just built that good goddamn ever worth it was there all that much to gain well we knew we'd miss the boat and we'd already missed the plane we didn't read the invite we just danced our all awake all our favorites were playing so we could shake shake shake shake shake tiny curtains open and we heard the tiny clap of little hands of tiny man would tell a little joke and go tiny laugh from all the folks sitting tripping around on bubbles and It was us to carry them when we finally got it figured out that we had truly missed the boat. Oh, when we carried it off so well, as if we got.